son decisiones que no son son tristes y nosotros realmente empatizamos con cada, la situación que está viviendo cada trabajador, pero tomamos las medidas que son las que corresponde a la ley. Nos entró en decir la indemnización se paga en cuota, no se paga, no, sí, solo se paga la ley. Se depositó la indemnización en mismo día. Pero hace a nuestra responsabilidad como funcionarios públicos administrar correctamente. Yo desafío y va a haberte que sería un debate rico decir ¿Por qué pasamos de 479 empleados a 926 empleados? Y alguien le podrá argumentar qué funciones se agregaron. Y usted va a ver que un debate rico sobre eso, va a que esas funciones realmente son francamente discutibles o no existieron, o fue un argumento para incorporar gente al Estado. Incorporar gente al Estado de esa forma significan prácticas eh, eh, demagógicas que no tienen nada que ver con la sana y buena administración. Insisto, eh, pasamos... La reflexión, pasar de 479 empleados en 926, es una grave responsabilidad y me gustaría que estuvieran pasando los que cometieron esa responsabilidad, que nunca son los que entraron a trabajar. Los que entraron a trabajar, entraron a trabajar. Pero los que fueron directivos, entonces, que administraron con tremenda responsabilidad la empresa, tendrían que estar ellos dando explicaciones también a los trabajadores, a los que no están más y los que tuvimos que despedir.